Dios, nos toca en el día de hoy, claro que sí, la columna quincenal del colectivo Trafculei, así que ya mismo vamos a la presentación cara a cara del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra y aquí en el piso Betty Oyarce, Lemunao, ¿cómo le va Betty? ¿Mari Mai, cómo andáis? Bien. Ahí le vamos a pedir que acerque el micrófono, ese un ese ah, va a ir girando, ahí estamos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, se escucha. Yo no, no me escucho, ahí, está. ahí estamos. Mari Mari Pulamien, Incheta Betty Piñen, Amy. Incheta Carolina Piñen genteta hey. Fernando Piñal. Eh Mari Mari, bueno, Betty, eh, columna quincenal del colectivo Trafcoleini y, y con invitados también eh, en esta mañana. Eh, bueno, ahí se han presentado y han venido porque dentro de un ratito arranca, ¿no? Exacto, contarle por ahí a la audiencia que Eh, desde hace, este es el cuarto encuentro, desde hace cuatro semanas estamos compartiendo un espacio de taller de Mapuzugún acá en la radio eh, que ha tenido una gran convocatoria y eso nos tiene muy contentas con la Lamia en Cami eh, estamos eh, llevando adelante este espacio de uh -huh. taller de un, eh, y es Mapuzugún inicial Eh, estamos empezando de cero con Pula Miel y somos alrededor de 20, ¿no es Eta, cierto? Qué bueno. Eh, así que por eso hoy, eh, pensando ¿no? en lo que veníamos hablando durante las columnas anteriores, eh, invité a compartir un, un momento de charla con Caro y con Fer, que son dos personas que están dentro de eh, el taller. Por ahí si quieren contarnos quiénes son, presentarse... Bueno, eh, arranco yo, si quieres. Eh. Eh, soy Fernando Rossini. Eh, actualmente eh, estoy estoy ejerciendo la docencia en la Escuela de Música, en la Escuela Superior de Música de acá, de San Martín. Eh, me generó muchísimo interés acercarme acercarme al taller porque, eh, primero que nada, soy de Tucumán, o sea, soy de un territorio bastante alejado a la zona, uh -huh. digamos, ¿no? Y, y particularmente el acercamiento que... Que, que, que tenemos en el norte con los pueblos originarios muy lejano, digamos, en ese caso. Uh -huh. A mí me sorprendió muchísimo el, el acercamiento que se tiene acá en la comunidad, digamos, con, con, con, la, con la cultura mapuche, independientemente de, de, de todo el prejuicio que pueda haber por otro montón de gente o lo que fuera. Eh... Y el y el, el, el lenguaje el territorio y cómo manejan un montón de cosas digamos en cuanto a la gente de la comunidad me parece súper interesante y acercarme al mapuungú a mínimamente aprenderlo dentro de mis posibilidades me parecía eh, eh, algo muy algo muy fructífero digamos algo uh -huh. de, de una formación muy interesante para mí muy así bien. que eh, desde mi lugar el, el, el que acercarme al, al lenguaje realmente digamos que manejan ustedes me parece súper interesante. Genial. Amy. Eh, bueno, Maymay, eh, Incheta, Karina, Piñé. Eh, yo trabajo en salud pública. Eh, y además de trabajar en salud pública es un interés personal eh, vincularme con el Mapuzungún. Eh, yo participo de diferentes movidas políticas... Eh, con mujeres mapuches desde que vivía en Buenos Aires. Y cuando vine acá dije como territorio ancestral mapuche, o sea, no. eh, y siempre intenté vincularme eh, con las movidas políticas y, y vinculadas a, al territorio. Y bueno, desde siempre que quería también aprender un poco Mapuzungún y además <coughs> trabajo en el área rural de San Martín de los Andes, donde están las comunidades locales y lo creo muy necesario eh, con todas las contradicciones que implica también trabajar en salud pública como institución, eh, parte de un Estado que represa origen o pero de todos modos igual estamos en el territorio, vamos, llegamos a las casas y nos damos cuenta como equipos de salud Y cuando una saluda, entra a una casa y saluda a mamá y dice alguna que otra palabra, se habilitan otros saberes y otros diálogos que de otras maneras no están, eh, que han sido reprimidas y negadas, incluso desde la salud pública, eh, con las personas que vienen en el área. Entonces de alguna manera creemos que, que estar ahí y que habilitar estos lenguajes y estas prácticas y estos saberes eh, es necesario. Por ahí contarles a ustedes, a la, a la audiencia, a ustedes también, que venimos trabajando desde hace un tiempo, compartiendo desde hace un tiempo esta columna en Pocahullo. Eh, y una de las cuestiones que nos hemos planteado, o que de las que hemos estado hablando, compartiendo, debatiendo o poniendo en tensión, es eh, la interculturalidad dentro de las instituciones. Uh -huh. eh, nosotros somos en el taller alrededor de 20 personas, y hoy elegí como compartir esta conversación con ustedes, fundamentalmente porque los dos son parte de una institución. Eh, y, bueno, ¿cómo entra la interculturalidad dentro de esas instituciones? Según la mirada de ustedes, que porque por ahí uno lo plantea, de yo lo planteo desde mi lugar o mi identidad mapuche, ¿no? Yo siempre digo que para mí la interculturalidad es un término que están haciendo que estamos empezando a hacer un camino intercultural. Una ñaña decía, hasta ahora los únicos interculturales hemos sido nosotres. Eh, pero bueno, pensar también desde sus experiencias, desde sus necesidades. digo Entiendo también que venir a un taller de Mapusum nace desde una necesidad, un deseo también, de entender este territorio. Nosotros enseñamos una lengua que no está vacía, ¿no? Enseñamos una lengua cargada de Mapuche Kimún, eh, no es una lengua aislada. Nosotras, cada vez que abrimos nuestros espacios de taller, estamos entregando Mapuche kimun les contamos cómo es nuestro modo de ver y habitar el mundo en función de nuestra lengua, que es el Mapuche Kimún, ¿no? Por ahí, Eh, si ustedes pueden comentar contarnos cómo consideran que está funcionando si está funcionando no está funcionando o qué es lo que que consideran que podríamos hacer para poder empezar a caminar hacia una interculturalidad real y que sea que eh, yo iba a decir beneficiosa que no es la palabra que sea justa uh -huh. para las constructiva, ni... constructiva también, no, ¿no? Uh -huh. para las niñas sobre todo para las niñes o uh -huh. venimos poniendo cuerpo dentro de las instituciones gratuitamente porque eso también quiero como aclararlo no todos los talleres que nosotros damos las conversaciones todos los conversatorios que damos dentro de las instituciones es de modo gratuito es una militancia que venimos llevando adelante porque entendemos que es fundamental para nuestras niñeces. O sea, que nuestras niñeces no tienen que pasar por lo que nosotros hemos pasado dentro de las instituciones. Eh, y también nuestros adultos, ¿no? Que hoy en el sistema de salud es tan necesario que puedan empezar a sentirse eh, más cómodos, ¿no? Aparte de la institución educativa, la cultura. Bueno, eso, como contar, eh, si pueden contarnos un poco su experiencia sobre la interculturalidad. A ver, ¿quién quién quiere? ¿Caro o eh, Fede? Bueno, arranco. Fede. Eh, Fer, ahí está Nosotras, bueno, yo como dije Trabajo en el área rural eh, Y trabajo con mis compañeras Y compañeros que son agentes sanitarias muchas de ellas son Mapuches, viven en Los parajes de las comunidades Y nuestro primer acercamiento En realidad es a partir de ellos eh, Y nuestros primeros aprendizajes Eh, de hecho, al taller Venimos varios De salud pública Y la mayoría son agentes sanitarias eh, Para mí eh, La lucha está ahí eh, Los saberes Primero son de ellos Y después nosotros las aprendemos Entonces eh, Para mí lo potente Es generar estos espacios Para que profesionales de la salud Mapuches Puedan tener su conocimiento Y nosotros Nosotros habilitarlo eh, como agentes de salud y mmm, creo que es fundamental yo lo vi con las médicas generalistas cuando las médicas entran eh, que tenemos dos médicas generalistas que, que hablan en mapu zungun eh, entran a las casas y saludan en mapu es otra la dinámica y ahí cuando lo vi dije che loco, tenemos que hacer algo con esto eh, creo que ahí está lo potente Y no hay que dejar de decir que incluso desde la salud pública se inhabilitaron esos saberes y hasta hace no mucho tiempo. Estamos hablando de 15 años. Eh, entonces creo que la atracción en este caso, en nosotros, es hacia adentro, hacia la institución. Eh, hay que hablarlo, hay que decir que están estos talleres, eh, hay que decir que, que la gente en el área rural lo necesita, pero también lo necesita en el área urbana, porque también hay personas de las comunidades que en este momento no viven en el territorio, pero pero sí viven en el pueblo, que también es territorio mapuche ancestral, sí. <risa> sí, sí. apropiadísimo, pero territorio ancestral, eh, y entonces me parece que tenemos que seguir traccionando al interior de las instituciones, en, en nuestro caso nos toca salud pública pero en realidad en todas las instituciones en el ámbito de la, la educación a mí me pasa eh, algo que en, en el cual busco busco puntos de comparación todo el tiempo ¿viste? en uh -huh. cuanto a, a, a mi origen básicamente en el norte en el cual es justamente eh, la interculturalidad en cuanto lo, en cuanto a los pueblos originarios es casi nula uh -huh. digamos en ese sentido a ver hay un contexto histórico han sido básicamente aniquilados durante mucho tiempo antes. Hay una diferencia histórica claro. de acá en este territorio es una la invasión del Estado argentino tiene data de 148 años. Claro. En el norte son eh, ya 480, Olvidate, digo, hay 400 años de diferencia en eh, todo lo que genera una invasión de un territorio y de la cultura de ese territorio. Entonces por ahí también está, por eso la resistencia mapuche, claro. yo era una de las cosas que estaba buena como compartir, la resistencia mapuche se da también en este territorio de este modo porque nosotros estamos primero con la herida muy abierta, hace muy poco que sucedió, quienes asesinaron son nuestros bisabuelos claro. eh, a quienes han maltratado por hablar son nuestros padres, nuestros abuelos digo, hay todo un Eh, un proceso que es muy reciente, claro. a diferencia del norte. Exactamente, es una historia mucho más actual, digamos. Exacto. Entonces, mi, mi, mis puntos de comparación son abismales, uh -huh. pero está buenísimo. A mí me sorprende todo el tiempo. Eh, por ahí quizá a ustedes les le gustaría una, inter, una interculturalidad aún mayor, con arremangándose las mangas y, y realmente entrando aún más en los territorios, ¿no? Eh, Pero yo veo un montón de cosas que, que, que, que han ido avanzando, por lo que he ido preguntando también, que han ido avanzando en muy poco tiempo, bastante, digamos, eh, en cuanto a la sociedad. Entonces veo, por ejemplo, eh, que en una institución como la Escuela de Música, hay primero está la bandera de la comunidad los números de las aulas están traducidos al Mapuzungún, sí, sí, sí. eh, lo, lo ha hecho vos, bueno, buenísimo, una iniciativa tremenda, que está buenísimo, me parece el recontro importante, no sabía que lo has hecho vos. No, y eso, por ahí también comentarte que muchas veces cuando se dan estas cosas son impulsadas por nosotros, los mapuches. Claro. Eh, ahí también en la institución había un compañero mapuche sí, que, sí, sí, sí. que estuvo haciendo eh, un trabajo ahí junto con la dirección de, de la institución. Sí. entonces sí, sí, sí, claramente estamos en otro proceso también tiene que ver con que nosotros estamos metidos en todos lados y venimos laburando desde muchos lugares somos muchos la también que estamos como haciendo este caminito claro. pero lo que por ahí cuestionamos sí. eh, que está bueno verlo porque sí. tal vez nosotros a veces no, no vemos ese avance y sí. es bueno Pero lo que siempre quiero como destacar es que ese avance se da por una lucha nuestra. Olvidate, sí. No porque la institución... Eh, son espacios ganados, derechos ganados claro. nuestros. Somos nosotros los que ponemos el cuerpo, somos nosotros los que exigimos, somos nosotros los que buscamos que, que así suceda o que así sea, porque es el modo de resistir en este territorio, que uh -huh. busca invisibilizarnos todos los días de nuestras vidas. Eh, o por ejemplo, también otra cosa que me llamó mucho la atención eh, Suena como casi triste, digamos, lo que voy a decir Pero <risa> es, es muy me llamó mucho la atención Por ejemplo, he ido a a, a ¿cómo se llama a actos de fin de año de escuelas uh -huh. Digamos que termina el acto, entonces van los abanderados y todo Y hay abanderados de la comunidad Sí, hay o sea, eh, varias escuelas Hay varias escuelas que tienen su buenufoye Claro, que eso han presentado. Me... Bueno, eso también es un trabajo de muchas niñeces que se han claro. expuesto muy mucho Olvídate, sí. para que eso suceda. Sí, sí, me imagino que siempre están están esas niñeces digamos que que han sido en su momento sometidas para abrirle el camino digamos también al resto en cierto son punto. Son procesos, ¿no? Claro. Eh, y también eh, son procesos que a cada quien define. Eh, esas niñeces han sido acompañadas seguramente por adultes eh, de su familia y de hecho algunas organizaciones también hemos acompañado muchos esos procesos. Eh, claro. Pero eso está buenísimo. Son cosas que está buenísimo porque a veces nosotros como que estamos tan eh, como sí. con las orejeras puestas o, o ah. las para un lugar como con la cabeza puesta en algo y como no podemos a veces ver lo ganado. Y todo lo que vos estás mencionando Eh, sobre todo dentro de la institución educativa, ¿no? que es la que eh, ha sido como la que ha ido en contra del Mapusumún, la que ha, ha, ha buscado exterminar nuestra lengua hablando concretamente del Mapusumún. Sí, sí. Eh, se ha ganado mucho, y pero para eso ha sucedido que eh, se ha puesto mucho cuerpo y en este caso, en la institución educativa, muchas infancias Mapuche han puesto ahí su cuerpo, su corazón, su pensamiento y su deseo de poder sentirse eh, quién es dentro de su propio territorio, ¿no? Orgulloso de su origen, digamos. Sí, pero eso, son, no son procesos fáciles no, tampoco, no. ¿no? Hay como una gran exposición porque hay todo un hay todo un camino que estamos empezando, pero que claramente escuchando a Tefer por ahí es como darnos cuenta de que hemos avanzado ¿Sí? y bastante a mí me parece, que, mí me parece que, un, que un montón por lo menos trato sí. también desde de, de, mi humilde lugar digamos tratar de, de, de sacar todo el prejuicio también que tiene la gente digamos entonces yo viajo mucho, soy músico me dedico a eso, viajo sí. un montón eh, vengo, ahora vivo en San Martín hace 4 años vengo a vivir 10 años en Buenos Aires viajo un montón y como saben que vivo acá, entonces siempre está el prejuicio che, y que onda los mapuches, entendés <risa> Como cuasi terrorista, ¿me ¿entendés? Por no, sí. Entonces es, una, es, es es terrorífico como los medios de comunicación, el prejuicio, la falta de información y un montón de cosas han ido cavando en la gente ese tremendo prejuicio que, que se lo han metido mucho los medios de comunicación, en, sobre todo. y El racismo tremendo, de los sí. medios hegemónicos es, estuvo la hace 15 días hablando Maitén en la columna anterior sobre sobre eso, no sobre el racismo. Sí, exactamente, ¿no? Y, y les quería eh, preguntar, ¿no?, cómo eh, su propio proceso eh, dentro de la institución, eh, ya sea educativa o del sector salud, como cómo se vive esto no al momento en que ustedes están participando de un taller de mapuú esto de ir comentándolo eh, eh, fer vos decías en la escuela de música tiene la bueno folle eh, empieza ahí un camino de demostrar y ver eh, por ahí falta el ida y vuelta no que se vendrá vendrá en otros pasos ¿Hay resistencia de las instituciones tanto educativas como de salud de incorporar no solo las palabras o los conceptos en Mapuzugún, sino la mirada de, de, del pueblo mapuche sobre este territorio? Sí, hay mucha resistencia y es difícil traccionar hacia adentro. Yo pienso en esto que decís, Betty, de, de, que, que Fer decía, están los números, si los hice yo... O sea, lo que pienso es que, que ponen el cuerpo a un nivel en todos los aspectos, como, como personas mapuches, que obvio que es re necesario y obvio que es su proceso de lucha, pero también es re difícil, porque es poner el cuerpo en todas las instancias, uh -huh. ¿no? Eh, y en ese sentido siento que, que estamos acá para eso, nosotros. Eh, nosotros no somos mapuches Se nos notan nuestras pieles uh -huh. eh, Pero somos quienes Tenemos que traccionar hacia adentro Para que dejen todo el tiempo De tener que traccionar ustedes Cada vez que se acercan a una institución eh, uh -huh. Y sí, adentro es difícil uh -huh. Incluso uh -huh. siendo blanca uh -huh. eh, Pero bueno Tenemos que seguir En el hospital no hay ninguna buena ufoía Pero eh, Y, y lo que pasa lo que nos pasa en el hospital es que el hospitalario, el hospitalocéntrico es re difícil lo que estamos en la periferia, sea el área rural sea los centros de salud, como que va atraccionando un toque uh -huh. más, conoce uh -huh. más a la gente que vive en los territorios eh, pero bueno, eh, en ese sentido es que tenemos que estar ahí, nosotres eh, a mí me huele un montón eh, y escu tengo, escucho discursos de odio constantes eh, más o menos camuflados, más o menos odiantes uh -huh. Uh -huh pero están eh, sí creo que hay un montón de conquistas sí creo que estamos en territorio ancestral mapuche y eso no, nadie lo puede discutir eh, pero bueno hay que hay que seguir ahora se generó un comité pluricultural bueno Betty me imagino estarás al tanto eh, incluso hasta creo que se generó desde salud pública Eh, y está ahí como traccionando otros saberes desde la zona sanitaria eh, uh -huh. y habilitando también de a poco y con varias contradicciones encima otras formas de pensar a la salud. Pero bueno, son procesos que llevan tiempo, llevan cuerpo y, y que hay que darlos y que tenemos que estar ahí. Sí, por ahí una de las cosas, retomar una de las cosas que decía Caro era que no habemos mapuches solamente en las comunidades es necesario que empiece a suceder dentro del pueblo porque habemos un gran porcentaje de mapuches viviendo en el pueblo, que estamos desterrados, que no tenemos territorio eh, comunitario uh -huh. y eso no es culpa nuestra, eso es consecuencia de un proceso histórico. Entonces por ahí eso también siempre tenerlo en cuenta. Eh, porque también es necesario habilitar eso eh, es, eh, esa interculturalidad eh, para quienes vivimos en, en, en la guardia, como estábamos aprendiendo. Sí, yo creo que la, eh, hablando de cómo, de cómo la interculturalidad va eh, se van metiendo en las instituciones yo pienso que en este caso igual cada institución es un mundo ¿no? sí, en sí, este sí, sentido okay. como <risas> cada escuela puede tener más o menos recepción o apertura <risas> hacia la interculturalidad yo creo que en particular la escuela de música está teniendo una apertura bastante amable digamos en ese sentido tenemos eh, eh, por lo menos a ver hay una cátedra hoy claro sí y aparte eh, tenemos compañeros de la comunidad en los cuales por lo menos manifiesta que se sienten cómodos dentro de esa institución. Uh -huh. De hecho, habitan otras instituciones en, los, en las cuales han, han recibido comentarios de racismo eh, te, que te los cuenta con lágrimas en los ojos. Nos han uh -huh. contado en, uh -huh. en, en, en jornadas, de des, que somos más de 100 profes, que diciendo, no sabés lo que me ha dicho la directora de la escuela aquella. Y te lloran contándote las semejantes ganzadas que te han, que, le, que uh -huh. le han dicho. No pasa, o no he visto eso, o no me he enterado en, que en la escuela de música pase eso. De hecho cada vez es más permeable digamos a eso eh, porque porque creo que así la historia lo demanda y creo que corresponde que sea así cada vez más no pero bueno como digo cada institución es un mundo distinto cada escuela es un mundo distinto y, y por ende depende mucho de las de, de las de las autoridades de esas instituciones para ver qué tanta apertura tienen hacia hacia esa interculturalidad para eh, para que realmente no no, no, pase, no pasen ese, esos episodios del, del racismo tremendo, que, que, que vos lo veas tu compañero que te lo cuenta con los ojos llorosos. Claro, por ahí, como, bueno, para ir cerrando, porque nos están esperando, estamos por arrancar nuestro taller de mojos. Esa, esa, eh, a, a las 10, eh, ahí, ya, sí, están, ya, están, ya llegando. están llegando. Ya <risa> están llegando, nos estamos viendo que pasan para acá los compañeros. Eh, vamos a seguir apostando claramente a, a, a poder llegar con un buen folle a la institución de salud, eh, se me acaba <risa> Pusimos obje... es un nuevo objetivo ya está, fichas, sí. ya, está... <risa> ya, ya está ya es, se le a ya así, es un te... objetivo y mi cabeza ya está trabajando en eso no pero y vamos a seguir apostando también a estas instituciones el arte eh, como un derecho también para nosotros Mapuche eh, y sobre todo eh, también estas niñeces que están en la urbanidad que, que, que puedan sentirse Mapuche, que puedan seguir sosteniendo su identidad dentro de estos espacios, como la Escuela de Música, como el CIAR número 5 en San Martín de los Andes, que también presentó un proyecto intercultural eh, hace un tiempo en el que estuvimos trabajando. Entonces, bueno, venimos eh, debatiendo, trabajando, hablando sobre interculturalidad dentro de las instituciones. Hoy son dos instituciones eh, que por ahí no están vinculadas a la escuela primaria, secundaria, o esta, esta escuela que, que es más eh, impuesta, sino que... Eh, en el caso de las escuelas de arte son escuelas elegidas y en el caso de la institución eh, de salud es una necesidad básica, un entonces derecho. un derecho y una exacto Son, igual también el arte es un derecho, uh -huh. eh, así que bueno, yo agradecida por poder compartir estos estos sentires y cómo, se viene, eh, cómo viene sucediendo la interculturalidad dentro de las instituciones y que son también compañeros con los que venimos compartiendo, con los que venimos debatiendo, con los que venimos hablando desde ya hace un tiempito, ¿no? Betty, eh, ¿cuatro encuentros de este taller? ¿Cuántos quedan? Cuatro más. Cuatro más. Están acá está <risa> <risa> mi compañera esperando para que arranquemos Exacto. el taller. Y encima sí, sí, sí, puntualísimas. Sí, sí sí, ahí. sí, sí, sí. Tenemos poco tiempo, así que hay que meterle qué al rango. Bueno, qué bueno. ¿Y cómo se sienten con el taller? Bien. Bien. bien, bien, bien. Está buenísimo. Está buenísimo. Venga. Ahí está. Sí, ahí sí, está. Sí. Sí. Qué bueno. Vengan y acérquense. Esa, esa misma. Bien. Bueno, Betty, ahí empezando a ver cómo las instituciones reciben, aquí los cumpas, eh, las cumpas también, eh, que trabajan dentro de una institución tanto educativa como de salud, eh, con qué nos encontramos, ¿no? Cuando nos metemos en una en una institución o estamos dentro de una institución, trabajamos o eh, reci recibimos eh, aquello que la institución tiene que dar, pero muchas veces faltan algunas cosas, así que bueno, ahí empezamos empezando, eso Esa. vamos esto es una clara eh, eh, imagen o una, por eso también me, me pone muy feliz, ¿no? Esto es una vuelta Esa. Esa. que vengan a los talleres que busquen el conocimiento, en los espacios que nosotros habilitamos sin que nosotros seamos los que tenemos que ir, eso es una vuelta, uh -huh. y lo festejo, por eso también lo traje para compartir también festejo que podamos estar compartiendo esto dentro de una radio popular, comunitaria uno de los medios que siempre nos abrazó que siempre nos sostuvo, que siempre nos dio palabra, así que, y espacios, ¿no? Digo, hoy se puede llevar adelante un taller de Mapusum con 20 personas porque la radio nos abre su espacio para que podamos estar acá y podamos llevarlo adelante. Bueno, eso, agradecer es y festejarlo. Es necesario la también. Así que, bueno, les agradecemos, Fer, eh, Caro también. De, y bueno, ya van agarrando ahí las cosas para ir al taller. Ya nos no, vamos. Saludos a los compas del taller que está, están ahí mirándonos. Están presionando, están presionando por este sí. lado. Eh, Betty, ¿con qué nos despedimos de esta columna? Tenemos música en el día de hoy. Eh, hay un tema de Mariluán que te pasé. Sí, sí, sí, no acá lo tengo nombre, puerta, ya. ya. te digo. Ahí estamos. Ya te digo cómo se llama porque Epa. No me... Bueno, ah, hay no. un Pemaltué. Ese mismo. Ese mismo. Bueno, de, eh, Anaí Rayen Mariluan. Así es, ahí la lamen de de Furilopche y Exacto. también que anda recorriendo otros territorios y también llevando a tra... Mapuche Kimun. Exactamente, a través del arte, a través de la música y la palabra palabra así que bueno en 15 días nos volvemos a encontrar en este espacio betty que tengan muy lindo taller muchas gracias Mañún por venir, no mañón por venirucaucaal pula bien y